Seguramente lo están eh, algunos padres y madres malentendiendo qué es Educa Innova y cuándo se va a aplicar. Seguramente están con estas incógnitas. Lo que queremos aclarar de que Educa Innova es la investigación, la voluntad del maestro que tiene para poder buscar nuevas, Innova quiere decir nueva estrategia eh, educativa, en las cuales nosotros eh, a esos maestros les hemos dado el espacio a través del Ministerio de Educación, el espacio para que puedan ellos convivir transferir, intercambiar lo que es sus experiencias en las de, en las diferentes áreas de conocimiento, niveles y específicamente de lo que ha sido la pertenencia en cada colega maestro y maestra, utilizando diferentes instrumentos y particularmente la parte técnica tecnológica. Eh, si bien en la resolución ministerial especifica de que el uso de los celulares está prohibido, evidentemente está prohibido, pero si el colega maestro planifica, investiga algún para que puede dar la para que pueda darle buen uso a este celular, el, el maestro tiene que hacer una planificación y pedir a través de la coordinación de la junta de padres, de familias, de presentación de curso, representación de, de los maestros, de los estudiantes, para que esos, esos instrumentos se puedan convertir en lo que es un instrumento para poder seguir formando en el aula. Entonces, sí se puede utilizar y otros que son las computadoras, también que son los datos y demás otros instrumentos tecnológicos que puedan aplicar. Más que todo, las lo que es la, las aplicaciones de, de celulares, eh, incorporar lo que es la, la experiencia del padre-madre de familia en el currículo regionalizado y demás eh, instrumentos que seguramente el maestro-maestra a través de su planificación lo va desarrollando y da buenos resultados, porque esta selección que hemos tenido a nivel distrital es la, el recojo de las experiencias más relevantes de ta, de todas las unidades educativas. Nos han venido a mostrar, a compartir estrategias que sí han tenido buenos resultados. Estas estrategias se han intercambiado con los 10, 11 distritos contemplando el distrito de Montero para que ese maestro tenga la referencia, queremos decir, de que no es una receta lo que se le ha dado al maestro, sino que se le ha dado una base, una referencia para el colega maestro, maestra que ha asistido, que pueda incorporar, adecuar, articular a la realidad que va a desarrollar ese maestro, esa maestra dentro del aula.